buen día. Hola, buenos días. Bien, gracias. Como, bueno, me, me enteré que lo de la feria de ciencia habían dado bien, bueno, no, no sé si se, ha, se dio en otros años que todos los, todos los niveles lo hicieran el mismo día, eh, y cuál ha sido la experiencia que les ha dejado. Eh, ya el año pasado eh, se había comenzado, no sé si en todos los niveles, pero sí la Feria de Ciencias. El año pasado uh -huh. ya había dado comienzo. Pero este año en particular, y sí, en todos los niveles, el mismo día. Uh -huh. Porque es como formación situada. Uh -huh. La Feria de Ciencias dentro de la formación situada. Donde cada colegio eh, son la duración son seis horas. Nosotros lo organizamos con hora y media de armado stand. Dos horas donde fue invitado por estudiantes y a la comunidad en general, que en este caso, nosotros lo hicimos por la mañana, Ajá. de las nueve y media hasta las once y media, donde eh, la verdad que la familia no ha concurrido, porque entendemos que por cuestiones de trabajo, mucha gente no se pudo acercar, mm, pero algunas bueno. familias sí vinieron y la verdad que... Eh, Con lo poco que los chicos presentaron, porque fueron cuatro proyectos, eh, los chicos se volvieron muy bien. Uh -huh. La verdad que muy lindo eh, lo que presentaron y, y los chicos eh, se, se fueron con muchos muchas enseñanzas, uh -huh. los que vinieron de, de espectadores. Y eso termina ahí. ¿O hay alguna otra situación? No, no, no, situación? no. Esto continúa Ajá. porque son proyectos que no están terminados. O sea, solo que se empiezan a trabajar durante todo el año. Y esto, eh, nosotros los lo que quieren entrenar los profes, es ahora en la Ah, claro. Que va a ser el 14 de noviembre. Ahí ya... Los proyectos ya van a estar terminados. Hay una continuidad, Ahora con eso, claro. Están en proceso. Uh -huh. Pero bueno, yo están, costos, o sea, lo que se expuso porque es una muestra es lo que ellos están trabajando eh, han trabajado de las dos especialidades que tenemos, electromecánica e industria de procesos, que hay un proyecto en común que es el de biomasa, biomasa, perdón, 3R. Uh -huh. Bueno, entonces ellos explicaron cómo están trabajando en conjunto. Eh, después está el de Educación Física, eh, también está el proyecto de, de Química con la tabla periódica, eh, y bueno, o sea, son proyectos que le van a, después le van dando forma hasta terminarlo. Mm. Eh, con respecto al, al, a lo que tiene que ver con la, el funcionamiento de la escuela, ¿cómo están? Bien, bien, hemos visto que bueno uno cada vez que va encuentra que están eh, avanzando ahí con una aula nueva, que da con la calle Buenos Aires. Sí, bueno, eh, desde el colegio los profes de SPAC presentó un proyecto a, a nuestro inspector, que ahora bueno, se jubiló. El inspector nos, nos dio el, el sí, lo hizo bueno. No, desde, desde mi gestión presenté una nota a la municipalidad para para ver si nos pueden ayudar desde los materiales uh -huh. eh, nos dieron el ok o sea por etapa lo estamos haciendo todo digamos con, con la ayuda de los profes y digamos de los alumnos claro eh, entonces bueno al principio muchas cosas que la mucha no estaba nos está ayudando con los materiales y también con los con la seguridad por ejemplo los, los cascos y los aarnés que eso no lo teníamos, o sea que algunas empresas también nos ayudaron para que los chicos estén asegurados uh -huh. desde, ese, desde ese lado, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, todo se hace a pulmón gracias que, bueno, que de las dos partes, ¿no es cierto?, del municipio y de acá también, eh, con todo los esfuerzo se está avanzando. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y eso bueno, para que ¿Para el taller es esa parte? Sí, es la ampliación del taller. Ajá, bien. Es la ampliación del taller. Sí, sí, sí, porque la verdad que me está quedando aquí con el taller, entonces como son por la mañana que es el contraturno eh, son varios espacios curriculares que están trabajando y bueno y, y tenemos que mm. que sumar y bueno, las maquinarias están media juntas, y, bueno claro. eh esto hace rato ya estaban o sea, los materiales algunos perfiles estaban hechos pero bueno, faltaba que la parte humana y también una parte material que nos ayuden para poder levantar, después techar y bueno, y ya que que pueda quedar ya la, mm. la ampliación del aula, también empresas nos, nos, nos están ayudando, o sea que mm. la verdad que este año no nos podemos no nos podemos quejar que tenemos ayudas. Bueno, bueno, ahora. De, de varios ah y ahora eh, mónica lo, lo, lo último que te pregunto es eh, justamente estamos hablando con la directora del ip 372 mónica hernández eh, eh, bueno como cómo está porque esta tormenta bueno trajo aparejado un montónones de dificultades ustedes venían ahí luchando también con el tema de los techos eh, en qué situación está y si esto bueno se magnificó porque la verdad que fue impresionante la, la lluvia que tuvimos Eh, sí, algunas aulas tuvimos aulas, pasillos que están listos desbordados o sea, también la Muni esto lo está gestionando uh -huh. o sea, ellos eh, desde la parte de arquitectura eh, nos dijeron que lo van a hacer por etapa sabemos que es costoso es costoso porque no es, digamos o sea como que ya el, el colegio cuando se fue entregado ya tenía Eh, algunas fallas, ¿no es cierto? esto no es de ahora uh -huh. pero bueno, cada vez está como eh, incrementando más, por ejemplo el tema de que a lo mejor algunas eran una dos aulas que se llueve, ¿no? literalmente se llueve adentro, ¿no? Mm. Eh, que está um, con mucha humedad pero bueno, eh, yo sé que la Muni eso dijo que bueno le tengamos paciencia y que ellos ya se van a se van a ocupar uh -huh. sí pero bueno eh, en eso bueno tenemos la tranquilidad que nosotros eh, no, eh, o sea tenemos el apoyo y que bueno ahora ahí no eh, no no, no. Me cabe esta pregunta, digo, si en algún momento, porque teniendo en cuenta que hay agua en los techos, todo eso hace que, bueno, por ahí está la, la red eléctrica, de eso se descartó, ¿no?, que haya un posible riesgo y que se tenga que anular algún, alguna aula eh, de, sobre eso? Por el momento no, porque Ajá. eso sí si estaría electrizado algo tendríamos que, claro. sí, por supuesto, sostener o que ve, ve, veamos sí. que... que uh, Que, que alguna parte del techo se esté desgranando, no, mm. eso no nos está pasando. Ay. Y algunas goteras, que son bastante importantes, mm. pero bueno, eh, por el momento no corremos por el libro, por mm. el momento, Bien. no sé más adelante, pero bueno, eh, desde la inspección lo está sabiendo, y bueno, también desde la Muni, pero bueno, ellos... Eh, sí, no, por esto... No, eh, ya porque... iba a mandar el arquitecto para ver claro. que eso es por tramo, ¿se mm. entiende? No es que el techar, sabemos que es costoso, y bueno, eh, por las partes que se ven más comprometidas, mm. en eso eh, es el techado Bueno, eh, Mónica Hernández, gracias por este esta charlita aquí con 89.9, y bueno, seguiremos de cerquita con Marcia Todavía, aguardando que llegue la, la expo técnica que todos bueno. los años, eh, bueno, cobija ahí a toda la Escuela Técnica del Pueblo. ¿eh? Muchísimas gracias por llamar. Bueno, ahí... La... Gracias, igualmente. Ahí teníamos entonces la directora del IP372, Mónica Hernández, hablando un poquito de la exposición.